Bueno, vamos directamente al asunto central de nuestro programa de hoy acerca de la publicidad oh. Atención, lápiz mm. y papel, nuestros amigos Las definiciones de diccionario explican que la publicidad o la propaganda es la difusión de ideas e información con el fin de inducir o intensificar actitudes y acciones específicas Nótese que la palabra propaganda proviene de de propaganda FIDE, una voz latina que denominaba a una congregación de cardenales que allá por los primeros tiempos del cristianismo eh, fueron los encargados de difundir y propagar las ideas de la iglesia. Los primeros anuncios, que no necesariamente tenían que ver con la difusión religiosa, se hicieron oralmente, por ejemplo, mediante gritos en la vía pública los vendedores voceaban sus mercancías. como Todavía hoy se hace, eh, todavía hoy podemos oír cosas tales como ¡Iros! ¡Guarito! Oh, sí. sí. ¡Sandía! ¡Sí! ¡Con la gran sí. día! ¡Sandía! El O <risa> y Lleró. Lleró. En general, eh, eh, va, se va eh, tornando porque qué? Esa, no, esa, va esa perdiendo el carácter figurativo sí. el, el pregón sí. Y entonces ya no alude um, A una palabra determinada Sino que es un ruido Es una voz y Yo... no. no se parece mucho a helados No, no. Los sí. Yo Sin embargo uno entiende que venden helados sí. De algún modo Y, prácticamente, pero ¿por qué será eso? Por es la, una especie la... de impresionismo Un reflejo tarde, condicionado <risa> Bien eh, O sea que Los primeros anuncios fueron Los pregones de, de los que vendían Los griegos, por ejemplo, realizaban la publicidad Gritando anuncios de venta de su ganado O de sus esclavos Los avisos escritos También aparecieron tempranamente Pero como casi nadie sabía leer, calcule, no mm. Existe un aviso que tiene 3.000 años de antigüedad en Tebas. Un aviso escrito, ¿no? Debe ser en Tebas de Egipto, que es más antigua que la Tebas de, de Grecia. Pide la devolución de un esclavo. Tenemos aquí el texto de ese aviso. Por su reintegro a la tienda de Apu, el tejedor, donde se tejen las mejores prendas de acuerdo a vuestros deseos, se dará a cambio una moneda de oro puro. Se perdió un esclavo. En Roma se pegaban anuncios que informaban sobre circos y encuentros entre gladiadores. Tanto en Cartago como en Pompeya se encontraron muestras de avisos hechos sobre los muros. Un anuncio desenterrado en Roma informaba sobre un terreno puesto a la venta y otro encontrado en una pared de Pompeya explicaba cómo llegar a una taberna que se encontraba al otro lado de la ciudad. Extraordinario. En la Edad Media... Se hacía publicidad por medio de hojas volantes o pegadas. Generalmente consistían en dibujos, puesto que, como se ha dicho, muy poca gente sabía leer. Los pregoneros en aquel tiempo ya habían afinado sus discursos y ya casi no circulaban por las calles, sino que se ubicaban en la puerta de sus comercios. Shakespeare, en Cuentos del Invierno, hace decir autólico uno de los personajes que viven en la Sicilia medieval, Vengan, cómpreme vengan y compre muchachos, o de lo contrario, vuestras muchachas llorarán. En el año 1622 apareció el primer periódico, se llamaba The Weekly News, y era inglés. Parece que el primer aviso publicitario que apareció allí no tenía que ver con venta alguna, sino con incitar a la devolución de un caballo robado al rey Jacobo I. A ver si aparece el caballo, así. En 1630 un médico de parís abrió una oficina donde se podían colocar avisos dos décadas dos décadas más tarde ya existían muchas de esas oficinas ese fue el principio de la centralización de la publicidad la diferencia con las agencias modernas era que esos esas tiendas no escribían los avisos ni los colocaban en los medios periodísticos los ponían allí entonces había que ir a leerlos allí claro Y, y la gente que quería publicarlo los llevaba ya preparado Era como un foro, sí. un saloncito, y ahí te colgaban los avisos, en todos a leer y a publicar también. Claro. El año 1665 fue determinante para estos asuntos, y para todos en general. Sí. Todos los años son determinantes. La peste, es eh, aquí algo muy determinante, desde luego, hizo que surgieran cientos de propagandas de medicinas y métodos preventivos. Por ejemplo, píldoras antipestilentes, licor incomparable contra la peste, la única agua verdadera contra la plaga y licores contra la corrupción del aire. Oh, ¿Por qué se cree que venía la peste? Porque el aire se corrompía. ¿sabes? Claro. Oh. Señora, tiene el aire corrompido. <risa> Límpielo con licor. A partir de entonces, los avisos en los periódicos hicieron furor. Hacia 1682 se publicaban guías completas de comercios y de tiendas. Cien años más tarde, Inglaterra estaba inundada de carteles y anuncios. Eran tantos que Carlos II, el rey de la restauración, dispuso. Se prohíbe congar carteles a través de las calles que dificulten el paso de la luz y del aire del cielo. tuvo muy bien. muy En Estados Unidos el padre de la publicidad fue... Benjamin Franklin que personaje Franklin tenemos que hablar un día sí, Franklin, realmente ¿no? ¿eh? que inventor y claro el, el, el invento más famoso era el pararrayos pararrayo. pero ahí estaba ahí había inventado un horno sí. el horno el que inventó fue el, el horno casero mm. antes los hornos eran construcciones más bien más bien de albañilería él inventó mm. un horno casero pero inventó un montón, un montón de cosas, de cosas sí. y, y lo, lo curioso fue que esta eh esta característica de, de inventor hombre de ciencia, y de ciencia aplicada más todavía, eh, especialmente en cuestiones de electricidad. Eh. Mm. Él, él utilizaba todavía la, la electricidad como un juego, mm. los botellones de latón, eh, frotame, frotame un palo que atraigo al péndulo, bueno, todo eso. Pero eh, ese trato que él tenía con la ciencia le abrió camino en la política le abrió camino en la política y eh, acaso su su gestión política como este, no solo en los Estados Unidos sino también en Francia internacionalmente, etcétera estaba sostenida por su prestigio de científico, ahora no sucede eso, al revés sucede. ahora sucede al revés sí, este, para inventar algo tenés que tener acomodo con el comisario jajajaja <risa> Sí, sí, Porque si no, ya te inventaron. Bien, eh, el padre de la publicidad fue Benjamin Franklin, que creó la Gaceta de Pensilvania, que incluía avisos de jabones, de libros, y muy pronto, el diario se convirtió en el más importante de las colonias. En él, Franklin escribió un anuncio para difundir su nuevo invento, el horno. ¿Cuál es su nuevo invento? El horno, dijo... Benjamin Franklin, eh, yo hubiera adivinado enseguida. <risa> Advertí a la gente que sus dientes y mandíbulas se caerían, su piel se ajaría y sus ojos palidecerían si continuaban utilizando las cocinas antiguas. Generalmente se cita este anuncio como el primero en utilizar la técnica moderna de advertir a la gente contra los daños que acarrea el uso de marcas de inferior calidad. Y en realidad... Eh, el, Aparece en el discurso la negativa. Claro. Si usted hace esto, entonces ocurrirán ¿Ocurrirá estas, eh, est Desgracia. estas, estas desgracias. Claro. ¿Eh? Bien. Por esos tiempos, estamos en mediados del siglo XVIII, se volvieron muy frecuentes los avisos personales también. Ejemplo, leo uno que tengo acá. Una joven que ha sido formada en la ternura y que ha recibido una educación gentil, pero que fue abandonada por la fortuna y los amigos, se consideraría feliz si pudiera encontrar un sencillo caballero de buena disposición para tomarla bajo su única protección. La risa es mía, ¿eh? No estaba en que... aviso. No estaba en, aviso. No, no estaba en aviso. A principios de 1800, los espacios publicitarios ya ocupaban páginas enteras, y, o mejor dicho, e, incluían ilustraciones. Aparecieron también otros recursos, como los llamados hombres cartel, los hombres sandwich, ¿no? Sí. Hemos contado alguna vez los anuncios publicitarios de los políticos franceses de mediados de ese siglo. Eh, y tengo aquí uno que leímos hace poco, cuando nos referíamos a las elecciones de 1848 en Francia. Jean-Théodore Jullet, Jullet, un comerciante expulsado de los comicios del 48, se promovía así hijo de un pintor de brocha gorda, del emperador difunto, se refería a Napoleón I, me presento hoy con una superioridad viril, más fuerte que nunca. Votadme. Sabed que de mi ardor saldrá siempre el mismo grito. ¡Viva la República, canejo! Yo pensé que iba a gritar otra cosa, hey, por cómo venía, vi. ¿no? Sí. Y Luis Napoleón escribía, como ya hemos contado, no hace mucho, lo siguiente, en sus carteles. aceptaré estaba Está tachado acá. Claro. Se va corriendo la pintura con el tiempo. A ver, espere también. que borro. Sí. Aceptaré, mire, mire lo que decía, finalmente. Sí. Aceptaré con toda humildad y con una extrema desconfianza de mí mismo el difícil y soberano mandato que tengas a bien, con el que, debía ser, con el que tengáis a bien honrarme. Recuérdese que había contratado los mejores dibujantes, autores de canciones y redactores de París. En 1882 apareció el primer cartel luminoso. Fue construido en Londres y pronto fue trasladado a New York. El público estaba encantado con, con aquel cartel. Estaba hecho con 20.000 bulbos de luz y promovía una carrera de carrozas. El cartel duraba con suerte hasta medianoche, momento en que debían cambiarse la mayoría de las lámparas quemadas. claro <risa> Al mismo tiempo en Londres, los avisos de píldora se proyectaban Desde la columna de Nelson, mm. por medio de una especie de linterna mágica... A fines del siglo pasado, un visionario de la publicidad fue Thomas Lepton, un escocés pionero de la en la invención de toda clase de trucos para la promoción de sus productos. Una vez, editó miles de billetes de una libra de Lepton. Eran facsímiles de aquellos editados por los, los bancos escoceses, pero que en la cara inversa decían, se compromete a pagar o demandar en cualquier establecimiento Leptham y por valor de 15 chelines, todo aquello que se ofrece en otros sitios por una libra esterlínea. Uh -huh. propagada eh, Los billetes causaron sensación. Muchos de ellos fueron compensados en las tiendas de Leptham. Otros entraron en la circulación general como moneda corriente uh -huh. y sirvieron para pagar deudas o para ser depositados en la iglesia. Uh -huh. Curioso, ¿eh? Leptam colocó espejos cóncavos y convexos en sus tiendas, unos que engordaban y otros que me flaquecían. Uno decía, ir hacia lepton y mostraba a las personas alargadas y miserables. En el otro se leía volviendo de Leptam, y se veía a la gente gorda y feliz, contrariamente a lo que ocurriría hoy, donde el, el gordo sería considerado desdichado y el flaco eh, amado por todo. También a fines del siglo pasado, las empresas comenzaron a vender sus productos en envases que llevaban empresas a la marca. Eso es relativamente nuevo. ¿no? Uh -huh. Antes los productos domésticos como el azúcar, el jabón o el arroz se vendían a granel, por uh -huh. lo que los consumidores no, no, no conocían al, al productor. Esto ocurría incluso hace algunos años. Cuando sí, yo era chico, el azúcar se vendía, el almacenero. El almacenero, el almacén de Ramos Generales, una bolsa grande Sí, no, no, pero además en un papel cuadrado, el tipo volcaba el azúcar y tenía la diabólica habilidad, sí, habilidad manual. Sí, claro. hacer en los costados unos repulges de empanado, sí. que completaban el paquete y misteriosamente no dejaba sí. pasar el azúcar. Sí. Uno de los grandes misterios, uno de los grandes misterios sí. para mí, ¿no? del universo. ¿Cómo es usted? cómo hacen para cortar el papel exacto y cuando llegan Queda justo ¿Cuándo hacen los regalos, regalo, dice usted? Regalo. Cuando envuelven los o sea, regalos... A le pide una docena de facturas, hmm. dos docenas, cinco docenas, diez, le cambia y siempre corta, corta el corta papel, el papel justito, y da ¿no? justo. Hmm. Jamás lo resolvió. Bueno, usted que tiene historia con las panaderas o panaderos, quizás no, sabe algún secreto. No, lo he resuelto, pero igualmente ahora esa habilidad inútil. Por otra parte... No se desarrolla, no, porque ya viene todo envuelto. Sí. Un kilo de azúcar, el tico agarra sí. azúcar y el azúcar tiene marca. Sí. Antes no había marca del azúcar. No, no, no. Un kilo de azúcar, ¿qué marca? Y qué dice, qué sé yo, claro. marca. Candombe, no sé. La, la marca que compras sí. vos, tipo, me tiene la Una dulce. Claro, y ahora en cambio, ay, déme, yo quiero de la hilere. Claro. Lerere, lerere, lerere. <risa> lerere,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 Y durante la Primera Guerra Mundial, la publicidad se utilizó para ordenar las energías bélicas. Todo lo que surgía en el pensamiento de los redactores tenía que ver con la guerra. Así las referencias este, a la guerra se mezclaban con los asuntos comerciales. Un ejemplo constante era el siguiente. Había un anuncio eh, americano que... Mostraba a un soldado de infrante, de infantería fumando un cigarrillo Y abajo se leía, maté ya mi primer vándalo Alguno de los dos tenía que irse Yo prefiero quedarme saboreando mi victoria no. Un horror, no, un, horror. No, no, no. Un, espanto. un espanto Y estaba el tipo pisando el cadáver, ¿no? Sí, fumando sí, el paso con la pata arriba del ñato Esos, ¿no? sí. Esos eran los aliados, calcule, los otros es Después de la primera guerra La publicidad se convirtió en algo tan importante Como la producción en sí misma Y en ello influ influyó La radio Pero Bastante después de la primera después, guerra La radio sí. comercial Si bien empieza en el 20 sí. Recién en el 25, 25 26, 26. Bueno, en ello influyó la radio Y aquí proliferaron los concursos Así el jabón dial Regalaba un pozo de petróleo ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Qué me viene con esta radio que te regala una entrada eh, para ver a Cococino? No. <risa> Mañana me baño. Un pozo de petróleo, no, no. al primero que me diga que tengo en la mano. <risa> la Remington regalaba acciones y la tienda Haros, de Londres, ofrecía un servicio de mayordomo gratis. Oh. Te mandaban un mayordomo gratis. Por un año. Por un año. Después, no sé dónde apurillaría con vos. No Vivo en un departamento de un ambiente. ambiente, ambiente apurilla ¿Qué con... ¿Qué apurilla conmigo el tipo. ¿Qué hago con el mayor? Y claro? ya después le termina usted trayendo el café a los dos sí, días. Sí. ¿eh? Lo ya. sí, al principio muchos sí, señor, sí, señor, señores. Anda, anda a buscátelo claro. Recién, en 1941, el doctor Ernst Dichter creador del Instituto de Investigación de las Motivaciones, comenzó a hablar del deseo y de la creación de necesidades. Uh. Oh. Se estudiaron planes deliberados, sobre todo en el vestir. Bueno, sobre todo siempre es para sí. vestir, es ah, no. algo que usted lo use como cobija. <risa> Digo, planes deliberados que poco tenían que ver con la indumentaria necesaria. Y durante los 50 se introdujo la obsolescencia planificada. Los productos se hacían deliberadamente poco duraderos. Uh -huh. Empezaron los automóviles. Uh -huh. Los automóviles fueron duraderos, duraderos un poco más. Uh -huh. Ahora directamente duran poco a propósito. Y también, eh, si la gente compraba mercaderías durables, el concepto de obsolescencia psicológica claro. los inducía a comprarlos nuevamente. Uh -huh. Y comenzaba entonces lo que muchos analistas... Llamaron el imperio de lo efímero, pero esto ya es historia actual. Lo que quisimos contar fue los orígenes y el desarrollo de algunas técnicas publicitarias de un modo muy miselaño y desordenado. Eh, yo quiero dedicar esta charla a los que han sido mis compañeros eh, en la profesión de publicitario, profesión que ejercí, no muy brillantemente desde luego, durante algún tiempo. Así que a todos los que fueron mis compañeros en, en, en, en distintas agencias de publicidad, y especialmente en Recova, en años muy duros, eh, les acerco mi saludo. Y aquí viene una pregunta, ¿no? ¿con qué eh, tango ultramo, podemos ilustrar? Claro, no es tan fácil. Digamos. No es fácil. Han existido tangos que no pasaremos hoy, que eran original, o, originariamente tangos comerciales. Claro, avisos. Claro. Avisos. Claro. Ahí, el, eh, el mismo Gardel. ¿no? El mismo Gardel. El del aire del sol. no, eso no, eso no, no cantó Gardel. No. ¿No? no es Gardel ese. Ah, no. No. El que grabó Gardel se llama dos en, ah, dos en Uno. Y era este un tango que fue compuesto para una dirección de radio, en donde él estaba, mm. que lo cantaba cada rato, y hablaba muy subliminalmente de un par de zapatos que al pegarle una lustrada, etcétera, etcétera, y él, eh, la actitud la empresa Pomada Washington era la que, mm. debo decir Washington mejor. Basinton, me sí. Sí, eh, era la que auspiciaba aquel aquel programa. El que se dice que es Gardel, le venga del aire del sol, no, no, no es él, Gardel. No, no, no, no es no. probablemente Marambio catango algún otro cantor que no, no se parece. Siempre lo escuche, Escúchelo, usted va a ver, se va a dar cuenta enseguida que no. Eh, eso es de genial claro, o sea, era así ¿eh? y quizás era un imitador ¿no? A ver, ¿eh? Eh, quizás era un imitador de Gardello tratando creo, de aprovechar sabe, no, no, ¿no? No, no, no, no se parece nada, no se sé porque han dicho que era venga del aire del sol del vino de la cerveza cualquier dolor de cabeza se quita con un genio era así pero había de estos había muchos pero no tenemos ningún tango de esos ¿No no no hay, no. En, en cambio conseguimos un tango que eh, es el auspicio de un hotel uh -huh. el gran hotel Victoria oh, lindo. ahora, ¿cuál es el gran hotel Victoria? Eh, no sé Probablemente el, del tigre. el, el, el tigre, Radinton probable. Victoria Plaza de Montevideo puede ser, ah, puede ser. Que queda ahí junto justo frente a la Plaza de Independencia hotel, ¿eh? hotel. Y que y que tiene para ustedes las más eh, <risa> cómodas habitaciones Hotel Victoria Plaza Radisson La no oficia de programa, quizá ese Quizá hay hotel Victoria, Victoria del en el, cerca del Tigre Hotel Victoria, comodidades efímeras no sabemos. Pero Gran Hotel Victoria se llama Este tengo que escucharemos en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante. Niño. Luchado en la venganza será terrible, Hotel Victoria, interpretado por Horacio Salgán y Ubaldo de Liga.